La línea 202 volvió a funcionar en la región. La Municipalidad de Benizo informó que desde hoy se restituirá el servicio de transporte público de la línea 202 con todos los recorridos y frecuencia normal. La empresa de transporte de la Unión había cerrado el ramal de forma preventiva luego de confirmar que 12 choferes se contagiaron de coronavirus. En ese marco, las autoridades municipales realizaron un operativo de prevención y detección de casos donde se efectuaron los controles pertinentes, el hisopado al personal y las tareas de desinfección necesarias a fin de disminuir la propagación del virus. Carreros protestaron en las puertas de control urbano. Los carreros del barrio La Unión de La Plata se movilizaron a las puertas de control urbano en 20 y 50 para exigirle a las autoridades municipales que se les entreguen las motos y las herramientas con las que trabajan. Escuchamos a Marisa Cantariño, referente del movimiento de trabajadores excluidos. Así que se está haciendo medio difícil entonces para que no vaya avance mucho más esto de que empiecen a sacarle bueno, primero eran los caballos bueno, ya caballos no se usan pero si te sacan la moto y te paran y no te dejan trabajar hay que volver a los caballos entonces, o sea, si ellos no se ponen no se ponen de acuerdo en que el trabajo es esencial y que ellos eh, tendrían que estar apoyando ese trabajo se hace bastante difícil para los compañeros trabajar Un servicio que informa Más cerca Los hospitales de La Plata ya tienen kits para diagnóstico rápido de coronavirus. Los hospitales San Juan de Dios y Rossi recibieron ayer los kits de testeo rápido que desarrollaron científicos del Instituto César Milstein y las universidades de San Martín y de Quilmes en colaboración con laboratorios privados. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación entregó y capacitó a las autoridades de hospitales provinciales y municipales para la implementación de estos tests Las determinaciones del Neokit COVID-19 fueron entregadas a los responsables de los centros de salud en la sede del Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. El cielo está nublado con lluvias en la región. La mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.